Buen día pablo y buen día la audiencia cómo estás bien vos bien todo bien bien eh, jose eh, cuando desde el siempre se anunció el gobierno provincial que subía eh, la cuota eh, del, la, del afiliado afiliada eh, aquí en la provincia de la pampa hubo quejas eh, para qué sirvió eh, ese aumento eh? porque han hecho has hecho unas declaraciones esta semana eh, explicando cuál es la situación del, del claro. siempre bueno ¿Mm? un poco nosotros veníamos de de prácticamente 3 4 años, este el último año fue fue el, el más complejo, digamos, pero con déficit este e económico en la obra social. Uh -huh. Esto es lo que había llevado a que la obra social prácticamente quedara sin, sin reservas como para poder este, sostener eh, todo el flujo de, del sistema de su sector público o incluso parte priva eh, perdón, pri privado y parte de público que sostiene a través de de todos los recursos que tiene la obra social. Y, y bueno, hubo la necesidad de inyectar nuevo recurso a, a, a la obra social, que esto también se evalúa en función de lo que el resto de las obras sociales provinciales este, tenían como porcentaje de aporte y contribuciones en sus provincias, digamos. Uh -huh. eh, para, para arrancar un poquito más atrás, la obra social eh, de acá de La Pampa tenía de los porcentajes más bajos de aporte y contribución este, a la obra social. Que estábamos prácticamente en, en, en las últimas, había una sola por debajo de, de siempre que era Entre Ríos. Eh, con ese punto porcentual lo que hicimos y lo que se logró básicamente es esto que que bueno que ha salido en los medios, que lograr el equilibrio tanto económico como financiero de la obra social. Mm. Esto que significa que ya el, el, el ejercicio 2020 está cerrando con resultado positivo y en, y en este año venimos con con un ejercicio equilibrado también, con lo cual nos da cierta tranquilidad, no solamente a nosotros, sino para los afiliados, que son en definitiva los que beneficiarios de las prestaciones, porque nosotros el recurso nuestro se destina, el 91% de recursos se destina a, a prestaciones, cuando hablo de prestaciones, hablo de prestaciones, medicamentos, derivaciones, eh, las ayudas económicas o subsidios que se otorgan los acompañantes domiciliarios, bueno, va todo con destino a los afiliados, y el 9%, un poquito menos del 9%, 8,5%, 7% se destina a lo que es los gastos de funcionamiento de la obra social. Claro. José, y además además de, de, de lograr el equilibrio financiero, que me imagino que preocuparía eh, a, a, bueno, a, a las autoridades, ¿se mejoraron las prestaciones bueno o todo lo que incumbe a la obra social? Eso es un trabajo permanente. Todos los años nosotros, y en forma permanente, se van incorporando nuevas prestaciones al, al nomenclador de la obra social. En lo que respecta a este año... Eh, hubo dos eh, mejoras bastante significativas que tienen que ver con una... se, se rearmó el nomenclador que nosotros tenemos con, con las prestaciones odontológicas y con las prestaciones de, de ópticos, uh -huh. eso significó lógicamente incorporar prestaciones que no estaban reconocidas, este rever coberturas, definir valores, había prestaciones que no tenían valores, y, y en esa definición de valores también acordar con, el, con los profesionales se respete el, el valor que tiene que cobrar, el coseguro, digamos, que se respete el coseguro que debía pagar el, el, el afiliado, bueno, en cierta forma se hizo una revisión completa, tanto del nomenclador de odontología como de, de ópticos, que lógicamente que significan nuevas prestaciones y mejoras, tanto en cobertura como en el, en el valor de la prestación, que en definitiva esto en un beneficio para el afiliado. Pero además como todas las leyes que van saliendo a nivel nacional y que se van este adhiriendo a nivel provincial, hemos tenido que que incorporar algunas prestaciones este sobre todo lo que es métodos anticonceptivos, que es algo que salió este año, lo mismo con con la ley de la interrupción voluntaria de embarazo. Este, bueno, fuimos una de las primeras provincias en adaptarnos a lo que establece la ley la ley nacional. Eh, nada, el el el movimiento en salud es, es permanente y nosotros no solamente nos adaptamos a la cuestión legislativa, sino también a la cuestión tecnológica, la innovación tecnológica está permanentemente, se está incorporando eh, ahora un, un equipamiento acá en el ámbito provincial eh, para hacer un estudio que hasta ahora eh, no existía en la provincia, que tiene que hacer fuera de la provincia, eso significa incorporarlo dentro del de menú prestacional de la obra social dentro del ámbito provincial. Permanentemente se trabaja en, en, en nuevas prestaciones, en incorporar nuevas prestaciones y, lógicamente dentro de las medidas de las posibilidades mejorar la cobertura también claro eh, jose el tema de derivaciones eh, hace muchas derivaciones afuera de la provincia porque acá no se no, no, no hay estudios complejos el siempre eh, eso a, a, la verdad que ha mejorado significativamente post pandemia la pandemia ha sido mm. eh, yo creo que lo, lo, lo planteé eh, por un lado una, una ventaja este porque hemos logrado este que, que muchos eh, afiliados eviten la derivación y se puede resolver en el, en el ámbito provincial, mm. por el otro lado ha sido complicación en algunos casos donde era era complejo en plena pandemia cuando estaba el, el aislamiento y con los cerramientos y, y las inconvenientes para otro lado y demás, eh, fue complejo conseguir este en ese momento disponibilidad de lugares, disponibilidad de camas, había mm. este, alguna... Cuestión hay que era puntual de la pandemia, donde todo estaba muy afectado a COVID y eh, no existía suficiente disponibilidad para otro tipo de patologías. Eh, en esto, la verdad que se ha logrado bajar el volumen de derivaciones y nosotros lo que tratamos es de sostener que el volumen de derivaciones sea bajo, eh, no porque no le queramos dar a nuestros afiliados la posibilidad de, de una mayor complejidad si no se puede resolver dentro del, dentro del ámbito provincial, sino porque apostamos y acompañamos a que Dentro de las posibilidades, la alta complejidad o la media complejidad se puede resolver en el ámbito provincial, tanto en el sector privado como en algunos casos incluso en el sector público, donde por ahí viene algún profesional de alguna institución de renombre a operar a los hospitales y, y acuerda con nosotros reconocer esa prestación por fuera del nomenclador para que la prestación se realice dentro del ámbito provincial, evitamos el desarraigo y la movilidad del afiliado con el grupo familiar fuera de la provincia, en algunos casos son... este son pediátricos, con lo cual se traslada el pediátrico con en parte del grupo familiar a acompañar, bueno, se evita no solamente este que se traslade fuera de la provincia, sino además que se resuelve en el ámbito local, Mejora la complejidad en cuanto a, a nivel de prestaciones y además es un recurso que queda en la provincia. Es sí. otro factor importante. Sí, sí. Eh, José, recién mencionabas el tema de la pandemia. Eh, hubo que adaptar, me imagino, la atención eh, y se focalizó más en lo virtual. ¿Hay cuestiones que van a quedar ya eh, y que trajo la pandemia y que eh, van a quedar definitivamente? Sí, sí, sin duda. Sin duda, este hay, hay procesos que la pandemia aceleró. Hay uh -huh. procesos de, de virtualización, de de validación en línea, nosotros ya veníamos implementando un sistema de validación en línea para que eh, directamente el afiliado concurra al profesional y desde ahí se gestiona el, el trámite de autorización o de validación de la prestación y, y el afiliado evita tener que hacer un trámite de autorización extra. Uh -huh. eh, bueno, todo eso se, se, ha, se ha acelerado a través de la pandemia este, en, en, en buena hora, positivo, y esas cosas van a quedar, lógicamente son beneficios tanto para los afiliados como para la los prestadores a la hora de facturar, que lógicamente es un trabajo permanente, todavía seguimos trabajando con las instituciones intermedias, con los colegios, con las asociaciones, como para para terminar de cerrar circuitos que tienen que ver con la facturación, tampoco la idea es cargarle ni trasladarle volumen de trabajo a, lo, a los prestadores, porque mm. en definitiva... este Esa, es, esa validación, ese trámite que se realiza al momento de la atención, después evita todo un trámite posterior de facturación, que era lo que se venía haciendo históricamente, bueno, siempre buscando beneficio para, para todas las partes, tanto para el afiliado como para los prestadores, como para la obra social. Claro. Eh, José, mencionamos recién la IBE que hubo que adaptar a partir de, de la sanción eh, de la ley a nivel nacional. Eh, ¿Tenés algún dato de, de, de las intervenciones que han hecho acá en la provincia con cobertura de SEMPRE? Eh, nos, eh en, en realidad nosotros eh, lo que hemos tenido es algún pedido puntual de la medicación, este uh -huh. eso está la parte quirúrgica y por otro lado está la parte a través de, de medicación, hemos sí. tenido algún pedido puntual, pero han sido mínimos los uh -huh. casos que hemos tenido. Este, no tengo el dato preciso está ahora, bien, pero hemos bien, tenido sí. muy muy poco volumen de de pedido de la medicación puntual, no en la parte quirúrgica, pero sí en el pedido de medicación. Este, para entrar un voluntario embarazo claro eh, José, y cuál sería el desafío eh, de acá a los próximos años del SEMPRE? el primero el desafío es, es, es mantener este la cobertura prestacional y la accesibilidad de los de los afiliados a, a las prestaciones o sea mm. esto es eh, digo digo que es un desafío sostenerlo y mejorarlo lógicamente mm. pero digo que es un desafío sostenerlo por el contexto hoy Este, nosotros estamos trabajando ahora en, en, en la posibilidad de, de actualizar el formulario terapéutico que tiene que ver con todo lo que es la cobertura en medicamentos, que bueno, que la verdad que es un tema preocupante para los afiliados que por ahí tienen que pagar diferencias y lo que significa tener que pagar diferencias en medicamentos en algunos casos, para nosotros que somos los financiadores y también tenemos gran parte del gasto este, va destinado a medicamentos este y para el sector de salud en general digamos yo eh, eh, veo que, que hay determinadas este, rubros dentro del gasto prestacional de la obra social que al no tener regulación eh, hacen hacen este que, que bueno que no haya mucha previsibilidad a futuro de para dónde va ese gasto digamos sí. básicamente voy a la parte de medicamento eh, sí. la no regulación de precio de los medicamentos es preocupante porque en, en los últimos Este diría en los últimos 10, 15 años prácticamente el aumento de medicamento en términos generales ha estado por encima de la inflación con lo cual eso es insostenible para un financiador cuyo recurso es tratado puro exclusivamente un salario eh en, en esas cuestiones este si siempre el planteo que nosotros lógicamente tenemos que tratar de sostener mejorar siempre hay cosas para para incorporar eh, este nada siempre buscamos llegar a los afiliados de la mejor forma posible con cobertura. Eh, y con accesibilidad, que no es poca cosa hoy tener accesibilidad, en el caso nuestro todavía tenemos la posibilidad, somos una provincia chica, de que se pueda acceder y, en, y, y por la vía que corresponda llegar a resolver una situación compleja de urgencia, si hace falta derivar, porque no hay dentro del ámbito provincial, resolverlo, se deriva rápidamente, hay formas de resolverlo rápidamente. Bueno, mm. eso tenemos que conservarlo, cuidarlo mucho, sostenerlo, y mejorarlo día a día, lógicamente. Claro. Eh, bien, José, te iba a preguntar, ¿están todos los convenios vigentes eh, de, de, con profesionales acá de la, de la provincia? Eh, todas las, sí. las prestaciones están al día. Sí, sí, estamos con ah. todos los convenios vigentes. Ah. este a, Hay algún convenio ahí que hace ya más de 15 años que nunca se ha podido recuperar, que es trabajar con, con, con más volumen de psiquiatras de, dentro del ámbito laboral, Local este hemos hecho este varios esfuerzos desde parte de la obra social con el colegio médico incluso y, y bueno este eso hace que hoy eh, no tengamos una oferta muy amplia con respecto a esa especialidad que ya de por sí es una especialidad este con una oferta limitada a nivel nacional no mm. no es algo que nos pasa solamente acá en la provincia de la rampa no claro. entonces eso hace que hoy tengamos este dos profesionales acá en la provincia de convenido y después profesionales que como venían haciendo estos últimos años. Este, viajan y atienden a, a nuestros afiliados, pero bueno, no nuestra idea aspira que ese segmento y esa especialidad puntualmente en algún momento se pueda recuperar, pero con el resto de las especialidades eh, tenemos diálogo permanente, estamos teniendo reunión en, en estos últimos días este, con varias especialidades del Colegio Médico, tratando siempre de, de ver cómo mejoramos, cómo a, adaptamos, cómo podemos cumplir o cubrir algunas expectativas con respecto a la, la mejora de valores, también somos conscientes que hay algunas prestaciones que por ahí pueden estar atadas a, a valores dolarizados, que eso puede haber afectado también en los últimos años, bueno, uh -huh. hay un montón de cosas que hay que discutir y dialogar permanentemente y buscar consensos, y lógicamente que eso sea beneficioso para las partes. Uh -huh. La idea, vuelvo a decir, este todo lo que trabajamos nosotros tiene que ser en beneficio de los afiliados, pero para sostener al, al, al sector de, de, de nuestros prestadores también, y que la obra social pueda, como decimos ahora, tener un equilibrio financiero económico que en definitiva es el respaldo y el motor que genera que el resto de las cosas funcione. José, muchísimas gracias por estos minutos con Carmes. No, por favor, gracias a ustedes.